Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo、bien. están por ahí? Bien, bien. Con frío. <risa> sí, h a y pegaditos en la estufa acá. q <risa> u、sí, bueno. Eh, eh, bueno, acá estamos, como siempre. El,、eh, el Facebook es un, un arma que te trae recuerdos.、Mm. Y el otro día mirábamos otra vez cómo pasa el, el tiempo y, y no pasa absolutamente nada, ¿no?、Eh, nosotros. La, teníamos una carpeta,、uh -huh. hasta el último tiempo habíamos armado, o sea, el año pasado habíamos armado una carpeta. Si recuerdan, el festival fue. Nosotros ya venimos con varios, varios festivales, ¿no?、Uh -huh. en, en la época para hacer un poquito de memoria, en la época de Urquíada、uh -huh. habíamos hecho un sí a la Plaza Nobel Basural.、Sí. Después tuvimos la primera promesa del secretario de gobierno en ese momento, que era Mario Lupardo. Entonces el segundo festival se llamaba Venía a construir tu p l a z a Y cuando llegamos ese día, todas las promesas de que iban a limpiar un pedacito para que empezáramos a armar una cancha de fútbol, eso, fue、eh, todo nada. Y, y bueno, quedó un festival trunco, bastante, con sabor a, amargo.、Uh -huh. y, y como siempre, estas luchas se desgastan y medio como que habíamos bajado los brazos. Y, y volvió a aparecer el año pasado el tema de, de, del bebé mutilado que a p a r e c i ó、sí. en el medio del basural, que habían encontrado a los chicos, y eso nos volvió otra vez a, a, a llevar a, a la idea del, del reclamo y de volver a hacer otra vez si a la plaza no al basural. i n c l u s i v e sacamos los carteles irónicos de José s t a Limpio,、sí. que había por todos lados y lo hemos puesto. En el lugar con el signo de pregunta, ¿no? Y, y con todos nuestros carteles de, de, de la plaza. Desde esa realidad, desde、sí. ese día,、eh, t u v i m o s eco de, de varias organizaciones,、eh, entre esas como siempre, la TINCU presente con nosotros y acompañando,、eh, pero hubo varios o sea, agentes políticos、uh -huh. interesantes este día y Y bueno, desde la, la gobernación del intendente Mario Ici y a través de las manos de la concejal Verónica Fierro, eh, eh, pudimos llegar a presentar una carpeta、mm. donde nos pidió un, un proyecto que nosotros teníamos、eh, elaborado. Ese proyecto estaba elaborado con profesionales de la Universidad General Sarmiento sobre parte que tenía que ver con la remediación del suelo、mm. y con la construcción en el espacio. De lo que va c r e a n d o un proyecto, digamos, que tenía que ver con lo cultural, lo artístico, lo deportivo. Era como llenar de vida el barrio,、uh -huh. realmente. Era muy lindo y, y vinimos con muchas ilusiones. Y hasta mucha gente de la universidad nos apoyó y nos acompañó. Y el proyecto fue entregado en mano directamente de, del intendente.、Uh -huh. La respuesta fue.、Eh, Y esto viene paradójico con el no al cierre de las salitas, ¿no?、Sí. Dijo, terminamos los hospitales y empezamos con la plaza. Y,、claro. <ríe> lo dije así pausado, ¿no? Claro, claro. Terminamos con los hospitales y empezamos con la plaza. Con lo cual, los hospitales no se terminan, las、sí. salitas se cierran y nosotros no tenemos la, la plaza. La, y las plazas no <ríe> aparecen. La plaza no aparece, había varios proyectos dando vuelta. Parecería ser que ahí tiene que haber una expropiación de parte de la provincia. Yo te digo, todos los ruidos que hay, ¿no? mm. tenía que haber una expropiación de parte de la provincia. Que existía la posibilidad de que el profesorado, creo que el 36,、sí. en lugar, que está s n l u g podría instalarse en ese lugar.、Mm. O sea, todo, todo lo que se construya. Mejor que tener ratas. Claro.、Eh, es? Eh, el s e lugar hoy hoy en día、eh, se utiliza. El, el municipio lo, lo utiliza con todo lo que es las ramas y el escombro. O sea, no, no, eh, eh, o sea oficialmente no viene basura del、uh -huh. municipio, pero sí vienen las ramas y los escombros que se remueven y se van como pisonando, se vuelven a llenar, de repente s el ínter. Eh, Ahora, después el...、sí. no lo raro es que、eh, para hacer una plaza haya que pedir una expropiación y para tirar rama, escombro, basura, no hace、no, no, no、falta ningún tipo de, de expropiación. ¿no? O sea, se puede usar、eh, y, de hecho, se usa hace muchos años. e s t á s haciendo una cronología de todos los reclamos que han hecho y eso data de por lo menos cuatro años que vienen peleando por la plaza en el barrio. Digo. Se puso un espacio durante cuatro años sin expropiación, pero para h a c e r un espacio polideportivo cultural hay que pedir la expropiación. Suena más a excusa que a q que a una e a u complicación concreta, ¿no? Sí, sabemos que hay、eh, algunos ruidos políticos,、eh, digamos, de dinero que se destinó desde la provincia, que la gestión anterior evidentemente no ejecutó.、Eh, digamos, tiene cantidad, me imagino que cuando uno. Cosas Uno、no puede acceder nunca,、mm. pero me imagino que si pudiéramos acceder a todo eso, nos encontraríamos con miles de, de situaciones de, de, de corruptela de los funcionarios que pasaron, ¿no es cierto?、Mm. Eh, y de los que estamos. Evidentemente, lo, lo que se necesita es la, lo que me explicaban es que para todo lo que vos tengas que hacer, digamos, de obra. Digamos, edilicia, necesitas una expropiación para poder、eh, digamos, disponer g a m o d i s del lugar.、Uh -huh. Todo lo demás、eh, podría utilizarse en cuestión, siendo privado igual el terreno, ¿no es cierto? Sí.、Se、puede utilizar、eh, pensando que el lugar puede lesionar a la comunidad. Entonces, la, el municipio está obligado a actuar.、Uh -huh. Vos tenés un baldío en tu casa, ¿no?、Uh -huh. Que genera mugre, rata, que te van a intimar, te van a intimar, vos no haces nada. El municipio puede actuar porque ese lugar de mugre que vos estás generando、sí. está generando un problema a los vecinos. Entonces,、sí. el municipio puede actuar de oficio a limpiar, a acomodar, a a poner un alambrado, a, a, a, digamos, a que el lugar se transforme en algo que no sea nocivo para la comunidad.、Sí. Entonces, la municipalidad puede usarlo. Para lo que nosotros le pedimos.、Uh -huh. o sea, una plaza, armar un, un espacio para jugar a la pelota, un, un pequeño anfiteatro, ¿no es cierto? O sea, son todas estructuras muy endebles、uh -huh. donde vos podés armar algo diferente a lo que hay. Y no pareciera que, una... que no es que vayan a、no. generar mucho gasto, ¿no? No, no, no es plata. No es para, para lo que significa eso, no es plata. Yo、eh, tengo una teoría y、eh, Me parece que cuando vos un lugar lo p o n e s algo lindo,、mm. la gente lo cuida.、Uh -huh. Ahora, el, la calle Fraga, que es la que da contra las vías,、sí. es la que la gente, el vecino, utiliza para ir a tirar la basura.、Mm. Cualquier vecino de cualquier lado, cualquier porquería que vos tengas en tu casa, vas y lo t i r a s ahí.、Mm. Por, eh, eh, hay un problema grave en la comunidad.、Mm. ¿no? Eso es un problema del vecino, no es el municipio. ¿no? Y el municipio. Eh, funciona, tira o ven y limpia. s O sea, puedes tener otro tipo de prevención, como por ejemplo, ensanchar la calle、mm. un poquito con esos asfaltos que salen dos pesos,、mm. con lo cual la gente ya dejaría de tirar porque si hay un asfalto,、claro. también no pasarían autos, no hace falta tirar a la basura.、Eh, q u é s é yo, el, el cortase el pasto y armase una c a n c h i t a de fútbol, los chicos mismos. Si alguien v i e n e a tiro a una basura, los mismos pibes te van a ir a retar porque le estás ensuciando la canchita de fútbol.、Uh -huh. Hay como pequeños mecanismos que podrían mejorar el lugar que tienen que ver con. Vos pones algo lindo y la gente lo cuida.、Uh -huh. Ahora v i están n e e ahora a f a l t a n d o toda la calle que da la otra la lateral, que es la nosotros le decimos Río g a b r i a pero en realidad es la r i c a u que es la que divide San Miguel con José Separ.、Uh -huh. Y la falta está por llegar ahí ya, todo el asfalto nuevo. No sé qué irá a pasar. Porque, digamos, tener un asfalto nuevo, lindo, l u c e para que vos sigas tirando basura y armando un espacio espantoso.、Uh -huh. No sé. Omar, entonces ese, ese, pro, ese proyecto que presentaron quedó en la nada. O sea, el intendente lo recibió en mano, pero quedó en este supuesto problema de la expropiación y ahí quedó estancado el proyecto. Quedó ahí y error de, de, de, de lo que es esta. Digamos, en realidad son chicos, nosotros todo esto h a b l a m o s hecho con pibes,、uh -huh. ¿sí? con todo el grupo de jóvenes de lo que es Providencia.、Uh -huh. y, y entonces, como es, no, no, no. O sea, no, no hay. No, no hay. No hemos tenido la, por ahí la, la inteligencia、uh -huh. de, de poder presentarlo por una mesa de entradas, ponerle. Que tendríamos que haber hecho un legajo, un número de expedientes,、mm. algo como para que nos quede de otra manera. Nos manejamos al estilo como se maneja todo José se Sepa、mm. y nos equivocamos, ¿viste?、Mm. Tal vez es el error. Ahora, estaba, justamente estábamos en una actividad de Jóvenes y Memoria、sí. y, y, y estábamos pensando en, en esa posibilidad de, de volver a hacer algo, ¿viste?、Mm. En, en el lugar. El porque, porque, como es、sí. de volver otra vez a un festival, h、ah, a、ah, b l a r o qué、no. sé yo,、uh -huh. si v s t e se viste la posibilidad、uh -huh. de, de volver a retomar la idea,、uh -huh. qué sé yo. Estamos, estamos así como Como que te da bronca cuando Cuando ves que pasan las cosas y no. y nada, y es el barrio de uno y, y son los chicos que siguen viviendo entre medio del amor y a uno. Son cosas que te interpelan, ¿no? mm. que te, te, te, te ponen nuevos desafíos.、Uh -huh. y yo, A veces uno lo abandona, se cansa. Y nada, ¿viste? después te dan ganas de volver otra vez. Cuando ve s la foto, y no solamente vi la foto, sino que lo que me, me pareció es que hubo con mucho, mucha gente, muchos compañeros de, de, de, de luchas que,、uh -huh. que lo volvieron a replicar, y, y que, que se repitió mucho.、Uh -huh. Y dije, bueno, se ve que, que, que nos están interpelando a que volvamos otra vez a la carga. <risas> Y el proyecto está hecho, así que la parte quizá más difícil ya está. Pensar cómo, suceder, cómo se repararía el espacio, qué podría tener potencialmente para、eh, involucrar a la cultura, al deporte, al barrio. Que,、eh, hay, hay que retomar la idea nada más y quizá buscar otro camino, ya que por ese camino quedó trunco, por ahí,、eh, el camino que pensaban recién de hacer un expediente, presentar el consejo, sumar avales y, bueno, y, y volver a la, a la calle, sobre todo ¿no? ocupar el espacio público, que es el espacio donde, donde además nos encontramos con los vecinos. Mira, recién, recién, recién, no te voy a mentir, recién estamos con los pies de, de, de Jóvenes y Memoria、uh -huh. y l e decía justamente desde el oche: si hacemos un festival para agosto, n o pensando en, en el Día del Niño y si volvemos otra vez a la calle, ¿no? uh -huh. n o con, con un pedido de plaza, cortando otra vez la calle y, y haciendo lo que a nosotros nos sale más fácil, n o que es el. Lo artístico, lo cultural, el, el comprometer a la gente de, desde una fiesta barrial, ¿no?、Mm. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver si, si sale algo, está, está madurando la idea de volver otra vez a la carga con eso.、Bien. Así que,、eh, y este llamado, aunque vos no lo creas, te lo tengo que agradecer porque es como, un, como una inyección de aliento para、mm. volver a la carga. Y, y por supuesto que cuenten con la Tincunaco para estar ese día ahí en la calle. Así vamos, seguro que nos vamos a contar. No, no, e s t á n dentro del Satán, son número uno ahí. Perfecto. Omar, un abrazo grande, éxitos ahora con la jornada de Jóvenes y Memoria. Bueno, muchas gracias. Y acá estamos, hay muchos chicos,、eh, siempre proyectos. Este año tenemos, el se llama Sin Anestesia,、Ajá. la salud pública. En terapia intensiva、sí. el proyecto y está relacionado con el no al cierre de la salita de José s e p a j Así que、eh, la, las luchas nos involucran y、mm. nos encuentran <ríe> en la vuelta al a e s q u i n a Buenísimo, los esperamos un día por acá en el estudio para que cuenten el proyecto. Vamos vamos con los chicos,、dale. vamos vamos arreglamos con los chicos, arreglamos, vamos con los chicos dale, perfecto. Omar, un abrazo grande.、Dale. Un abrazo